Bueno, recién, recién se lo decíamos a, a, a Duilio Botella, una de las cosas que llamaba ayer la atención era, bueno, cuando se hablaba de que podía agarrar la posibilidad del ayudante de campo, Mauricio Nosei, dos técnicos que nosotros, con Miguel, decimos siempre, hoy por hoy de lo más destacado que tiene Tandil. Bueno, contanos primero cómo se dio esto, lo eh, un poco, alguna vez capaz que lo imaginaron en Olavarría, ya cuando charlaban, y, y, y les tocó justo compartir momentos en donde no era muy grato para ninguno de los dos. Sí, este por ahí a partir de de la relación que que, que tuvimos allá en la barriga no, no que comenzó pues la relación con Dilio viene de, de mucho tiempo atrás, le pasa es que después cada uno por por su lado siguió su camino y bueno, después cuando cuando nos quedamos allá sin trabajo, charlando, siempre charlábamos de que pues alguien ya se podía darle a trabajar juntos y bueno, este hoy se dio con él como como cabeza, como encargado, como número uno, y yo tratando de, de colaborar, de hacerle el trabajo lo, lo más fácil posible. ¿En qué se qué se trabaja en este momento? ¿En qué se pone énfasis digo cuando se llega a el equipo como como Estado y Santa Marina, que está en promoción, que quedan seis fechas, no hay mucho tiempo por ahí para para tratar de cambiar muchas cosas? No, bueno, eso se charla ayer con Duilio, es él el, el, el que por ahí va va a manejar esas situaciones, y nosotros un poco eh coordinar con él y y tratar de trabajar a la a la par de él, pero seguramente lo lo como es, seguramente lo lo mental, como se dice en este en estos casos es, es importante este tratar de de que el jugador levante un poco desde desde lo anímico. Pero bueno, también hay que trabajar en lo futbolístico, en el campo de juego y en lo táctico, porque si no si no este si nos abocamos solamente en lo anímico, seguramente nos vamos a equivocar. Uh -huh. ¿Los viste a Santa Marina este año? Eh, este año 2011 no. Mhm. Uh -huh. 2010 en la sí. temporada sí. Sí, sí, 2010, sí, 2011 no porque bueno, coincidió de que uh -huh. de que uno por ahí no estuvo acá un tiempo, pero este lo he visto, lo he visto en algunos partidos, algunos jugadores los conocemos de en, en algunos casos haberlos enfrentado en otras oportunidades o que han jugado también en la argentino B. Este, y ahora conocer este, conocestos. Mhm. Uh -huh. Seguro, además eh, uno mira la paridad que hay, digamos, y, y nadie se come nadie, nadie pasa nada por arriba, ¿no? Seguro, creo que hay un par de equipos que han hecho la diferencia, como en esta zona, el caso de Brown. Después lo demás me parece que, al igual que en el resto de las categorías, está bastante parejo. Colo, que sea con la mayor de las suerte, ¿eh? Bueno, gracias.